la radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa. Guerreros del Arcoiris junto a Vicente Moyano Rojas, el sensei, el gurú de la montaña. Junto a su gran amigo Sebastián Herrera en la producción musical. Este es el programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. Quien presenta cada miércoles su programa... Guerreros del arco iris, en defensa de la pachamama, en el cuidado del medio ambiente ¿Y tú amas la pachamama? Entonces escucha nuestro programa que ya comienza para ti Guerreros del arcoíris junto a Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera Un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas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 estar en todas partes. Gracias por permitirnos estar un ratito con ustedes, acompañándoles como cada miércoles con música de nuestra América Andina. En los controles y la producción musical está está Sebastián Herrera. ¿Cómo estás, Seba? Hola, Vicente. Muy bien, buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, ahí vamos siguiendo. Tenemos una programación muy muy bonita para hoy día. Tenemos invitado a través del teléfono, hemos tratado de ya comenzar a contactarnos con muchos grupos, así que cada semana vamos a tener algún grupito para que nos muestre su música, nos muestre su trabajo, sepamos lo que están haciendo los chiquillos, eh, mientras la cultura, mientras, como dicen por ahí, mientras las cachacicus y las quenas suenen, la música andina siempre va a florecer. Vamos a nuestra pauta musical y nos vamos a iniciar con una gran agrupación, ellos son de Bolivia nos acompaña Hachamalcu en nuestra programación de hoy día y el tema Tu ausencia Comenzamos nuestro programa de hoy día en un día contento, un día feliz poder haber visto la lluvia, ¿cierto? para Yo sé que para muchos fue anegadora, para otros terrible porque mucha gente en situación de calle, uno a veces se alegra también por la naturaleza, pero también hay otros que la pasan mal, pero esta vez seguro que los tenemos que alegrar porque somos muchos más los que necesitamos del agua, ¿cierto? Hoy día yo tengo la posibilidad de... No la posibilidad, de, debido a mi trabajo tengo que viajar, salir de Puente Alto y paso por el río Maipo y Mapocho y, y me encuentro con el río Mapocho casi al llegar al lugar que la comuna del monte. Eh, aprovecho mandar un saludo a toda la gente linda de allá que es gente muy muy hermosa eh, y están haciendo un... están agrandando el, el puente viejo de esa comuna y oye, tenían toda la, la maquinaria ahí para armarles, <risa> la naturaleza les llevó todo, la verdad que que eh, era como sorprendente ver de nuevo el caudal del río, aunque sido aunque no tan crecido, pero obviamente un poco más crecido de lo que nosotros lo estábamos acostumbrados a verlo estábamos viendo ya acequias que no tenían prácticamente nada de agua eh así que si este invierno nos va a tratar de esta manera que bueno porque vamos a poder decir que te, vamos a tener hortalizas y verdura un poquito más barata porque que nos van a echar la culpa de, de la guerra y que todas las cuestiones suben cierto en este país el país de la carestía todo sube nada baja pero hay que tener fe estamos aquí en chile y de alguna manera tenemos que salir adelante somos somos hijos del rigor los chilenos somos hijos del rigor Así que hay que tener paciencia para que esto vaya eh, cambiando ¿Mm? son muchas las cosas que en los países de sudamérica estamos red atrasados y que debiéramos de ponerlo al día ya que estamos en américa y dicen que en norteamérica está el país más poderoso bueno nosotros somos el patio chico eso debímos ser tan poderoso como ellos no sé qué ha pasado en esa revoltija <risa> Oye, eh, saludos pues, como siempre, a todos nuestros radioescuchas, sobre todo los más osados que se arriesgan a escucharnos todos los miércoles y vaya para ello un lindo saludo, ¿ya? En espera del llamado eh, semanal que tenemos de nuestro gran amigo don Sergio Aguilera, espero que nos llame pronto, para que... Con comentemos algo que es muy recurrente en estos tiempos que comienzan las heladas si y ustedes se dan cuenta, diría ya, ya esta noche ya está haciendo mucho frío hay sectores que están cayendo arteladita por la humedad. Pero ¿qué pasa con las plantas? Entonces se lo vamos a preguntar a Sergio, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cubrir esas plantas o cómo se tratan las plantas en estos tiempos que caen la helada? Vamos a ir a la música, ¿les parece? Mientras esperamos el llamado de Sergio y también el, eh, tenemos llamadito con una gran agrupación, no se la voy a decir porque siempre que sea sorpresa, ya para que sea sorpresa. Vamos con la agrupación Alpamayo y justamente lo que vivimos anoche y ojalá lo podamos seguir viviendo en varios días más de este otoño-invierno y en invierno obviamente la lluvia con Alpamayo. Alpa Mayo, la lluvia, esta noche, eh, ritmos de, de toda América Andina, ¿eh? ritmos de todos los lugares de, de, de nuestra cordillera de los Andes, que nos une a través de la música cada miércoles que nos podemos juntar, ya, tuvimos harto tiempo separado, producto de todas estas cosas que, que han ido pasando en nuestro en nuestro mundo, en el fondo, como es la pandemia pero hemos mantenido en pie este programa durante ya, vamos para los 27 años, parece que fuera ayer, pero son 27 años de estar en el aire junto a todos ustedes. Humildemente, humildemente este programa, queremos volverlo a levantar y en eso estamos, ya con hartas conversaciones, viendo las posibilidades de poder hacer alguna pequeña producción también, porque Eh, ya el aforo no está per pudiendo permitir hacer cosas así que ahí estamos en conversaciones tuve una pequeña reunión el fin de semana con mi gran amigo y hermano como es Lucho Galvez, más conocido como el Che un gran, un gran sonidista que hay acá en el área metropolitana y que está muy ligado a los, a los grupos andinos está grabando muchos grupos andinos también es un connotado también sonidista en, en, la, en la parte de grabación el estudio se llama La Compañía le vamos a pedirle que nos dé la dirección y todo eso para que la podamos pasar aquí también para pues algunos chiquillos que quieran grabar para que tengan un pequeño descuento también en la grabación cierto y ahí haciendo cositas para ver si acaso podemos eh, restablecer el panorama como lo hacíamos antaño cuando podíamos hacer estos grandes tambos o cuando podríamos cuando podíamos hacer estas grandes peñas cuando nos, cuando el mundo giraba de diferente, vamos a tratar que vuelva a girar de esa manera ¿Mm? esa es la tarea de los Guerreros del Arcoíris estar en un constante movimiento junto a lo que es nuestra Pachamama a lo que son los, las problemáticas indigenistas, no tan metidas porque no conocemos mucho de la, del, del tema así, pero sí nos interesa y si sí, también lo difundimos y también lo defendemos así que eh, eh, el, el canal siempre abierto de los Guerreros del Arcoíris para este tipo de cosas, oye Pasando a, otra, a, una, a una cosa natural, oye, se veía espectacular la cordillera, me mandaron fotos de varios lugares del cajón, se ve espectacular, hacía bastante tiempo que que en otoño no, no se producía la nieve, ya eso habla un poquito de un buen augurio, esperemos que así sea y que la madre naturaleza, nuestra Ñuquemapo, también nos pueda dar y regalar este año mucho más agua, mucha más nieve, para para este elemento tan importante que vamos a tener que aprender a cuidar y aprender, aprender a que nos van a racionar que es un hecho o sea, decía alguien por ahí la mañana cuando escuchaba camino al trabajo que tendrían que pasar 10 años y tendría que llover desde abril hasta agosto aproximado para tener eh, no sé unos 50 60 milímetros y así cada año o sea, en 10 años podríamos acumular el agua perdida. Creo que yo la veo difícil, ¿eh? pero para la naturaleza nada es imposible. Entonces hay que estar siempre atento a eso y salvaguardar. A veces los meteorólogos le ponen mucha colorcía sí, ¿eh? porque en realidad llovió, pero le pusieron mucha color, mucha color. Pero bueno, ellos trabajan y... En eso se gana la vida, así que respetémoslos también. Pues son profesionales de la climatología. Oye, ya está con nosotros, hoy ya va a estar con nosotros en breve, nuestro amigo fraternal, nuestro hermano de la tierra, como es que todos los miércoles nos acompaña. Él es Sergio Aguilera, como dice de Carlitos Paredes, el gurú, el sensei de las plantas. ¿Cómo está, compañero? ¿Cómo le ha ido? Hola, don Vicente Maiano Rojas. Y hola también para mi amigo Seba. Eh, hola, hola. ¿Cómo me ha ido? Mira, no mal ni tan bien. Ya. Eh, en este tiempo las ventas bajan. Lo que yo vendo no es artículo de primera necesidad. Sí, claro, obvio. Y, pero igual me doy vuelta, me salvo. Dios me manda algunos compradores, ¿cierto? Sí, nunca están de Pero yo lo dije antes que tú nos llamara y Sergio, que... Eh, hay mucha gente que hoy día eh, después de, de estar tanto tiempo encerrado, tuvieron tiempo para armar sus pequeños almacigos otros que pudieron comprar algunas flores, hay mucha gente que que las flores hasta le habla, boye, les da vida y ellos le entregan vida también eh, para esa gente que ama las plantas, que ama las flores que ama la naturaleza eh, ¿hay algunos secretitos para cuidar de las heladas Claro, eh, por ejemplo, muchas plantas eh, necesitan estar bajo techo, no está, no está expuesta a la intemperie, porque todavía no ha helado, pero pronto va a empezar a helar. Bueno, hoy día ya como que se siente un poquito helada helado. Claro, eh, no va a haber frío, pero no sé si va a helar o no. Yeah. Pero generalmente eh, las plantas que se pueden tapar serían los filodendros, los gomeros, eh, que más? ¿Los ficus? Los fijos por supuesto. Las eh, gerberas, las aralias, hay dos tipos. Y las demás todas resisten porque en ese tiempo salen muchas plantillas de, de bulbos de papa. Fresia, amarilis y camelia y azaleas. Todas esas resisten todas la, las temperaturas bajas. Las violetas de persia. Sergio, y si hay algún auditor que esta noche no está escuchando, que sintonice el, el programa. Aparte de contactarte en la feria, tú no tení un teléfono donde la gente te pueda llamar, porque eso también es, hoy día claro. algo muy importante en lo que es relaciones comerciales. Claro, perfecto. Ahí va el número. 9 75 93 21 84. A ver, repítelo, por fa. 9 75 93 21 84 Sergio Plantas. Eso. Ya lo saben, pueden llamar a Sergio al 975 932 184 y contactarse con él para que les vaya explicando, él también además lo de asesorarle en cuanto al trato con las plantas, también le puede ayudar con eh, crear nuevas plantas. Él tiene un, un, un pequeño vivero que ustedes pueden visitar en la calle Santo Domingo con Clavero. No, señor. Coquimbo. Perdón, Coquimbo con Clavero. Te, Coquimbo es, es Clavero. Y sí, y si alguien desea consultar algo por teléfono, eh, es de manera gratuita. Yo lo puedo orientar Por si quiere hacer almácigo, si quiere comprarme semillas, yo tengo todo clase de semillas. de flores y hortalizas. Mira, eh. Tengo tierras y maceteros. tengo abonos. Yo vitaminas. yo lo voy a, ir a ir, yo lo voy a ir, a ir, ¿sabe? Porque en Pomaire compramos una menta y compramos un torgil cuyano. ¿Cuándo fue a Pomaire? Eh, fui la semana pasada, me parece. La próxima vez que vaya me avisa, ¿ya? Ya, porque qué quiere que le traiga? Nada, los tíos de mi yerno trabajan haciendo maceteros, generalmente librillos de crea para pastel de choclo. Y ah, Fuentes sí, grandes. justamente fuimos a comprar eso. Entonces, comprar te voy a irme y lo mando y le hacen descuento, pa' hombre. Ah, qué bueno. Oye, eh, ¿Sí? eh, ha bajado los precios ese lugar, ¿ah? ¿eh? Porque tú uh, salió hasta en televisión que estaban pegando el medio palo, pero no, yo les recomiendo no. que vayan, porque no, no yo, yo eso, fui a almorzar... Fui a almorzar y el almuerzo, bueno, súper contundente, una gran cazuela, bien, bien atendido. ¿Ocho lucas? No, no, salió para dos personas 12.000 Barato. Oye, ¿en un puro plato? No, con ensalada, <risa> con postre, no, bien sí. contundente. Oye, es que también sabe por qué bajaron, porque tenían pocas visitas de público. Po. Entonces también le afecta a ellos porque ellos tienen que vivir, ellos viven de eso nada más y a veces llega muy poca gente sí, sí, sí se, hay, se nota, pero hay que tratar de ir poblando esos lugares porque hay que buscar nuestra mano y además que es muy lindo tener en sus casas todo de greda nosotros pretendemos tener eso los platos bajos eh, tener, eh, qué sé yo, para hacer eh, lo, lo, la, los, ¿cómo se llama? para porotos, hay ollas, grandes ollas, pero hay, hay infini infinidad hay, hay, hay de cosas sí, hay infinidad ¿Mm? de cosas para que lo visiten en Pomayri y el, el, el acceso es súper rápido. Eh, bueno, los que pueden irse... ¿Por la los, carretera? Por la carretera y si, sí, no, por la antigua, y si sí. no por la antigua carretera. Claro. Por la antigua carretera. Ya que va camino sí. a Melipilla. Exactamente. ¿Mm? Entonces ahí va Melipilla y me recupera. <risa> Dejo el turco, el jacero. Entonces, Oye, turquito, ¿qué, qué bolero nos vas a entregar hoy día? Mire, y como usted el día me picó la guía... Eh, pobre payaso de Julio Jaramillo Pobre Payaso Julio sí. Jaramillo eh, eh, ¿Es cubano? No señor, ecuatoriano mira Lo qué... más grande que ha dado Ecuador Y este señor Era compositor de Don Lucho Barrio Y muchos cantantes de bolero Porque este señor era un cantautor Muy ya. famoso mira ¿Mm? Tenía como 6 esposas Oh, no, ¿y cómo se y llama Julio? Imagínese si se llamá Sergio Caramillo. Se, se llama Julio Moyano Caramillo. Sí. O, Oiga, don Vicente. Dígame. Eh, entonces eh, ¿saludo salgo a los carabineros y ya. Ah, se me he olvidado. Sí, es que sea como, mira, se me se me había olvidado porque igual uno tiene ciertos resquemorres con con el cuerpo carabinero este último sí, tiempo... Sí, pero que resulta que eh, esta cuestión es igual que los ratones se comieron el queso. Un puro ratón se comió el queso y pagaron el pato todos los ratones. Lamentablemente es así. Pero claro, es, que, es que también, como las autoridades dejan entrever que la, la institución se va a re reestructurar o se va a reformar, uno como que pierde cierta credibilidad al escuchar eh, a las autoridades. Uno perfecto, pero pret eh, pretendería que, decir, que la institución se reforzara que se sacaran todos los, los tomates podridos y dejaran a la institución como fue hasta Oiga, unos tiempos atrás no, que don, era la más no, la más bien Vicente, los militares, los marinos, la aviación, todos los buenos metidos metido las manos. No, sí estamos de acuerdo, pero es que eh, eh, la institución para... de Carabineros con todo el respeto ya que están de aniversario, es la institución que está cercana a la gente, es, es la que sí. más cercana a la gente la fuerza armada Aquí en Chile, cuando la iremos a ocupar? Nunca, quizás. Y ojalá nunca la ocupemos tampoco. No, cuando, cuando andáis en la playa tomando chelita, no, pero pues llegan a la quitar. <risa> Entonces, pero <el> carabinero <risa> es otra cosa. Entonces, ojalá ojalá no se reestructurara, ojalá se potenciara, porque eh, creo, según algunos decían antes, que era una de las mejores policías que existía en Sudamérica. Así wow. que sería bueno poder recapitulizar todo eso que ¿Será? han tenido que perder. Gracias. Era hasta que los pillaron tirando las manos. Pero parece que eran varios, no eran unos, nuevos. no. Es Usted lo dijo. Sí, sí. Pero qué feo, vos ves, qué feo que esas cosas pasen. Qué feo que en nuestra maneras, patria tengamos que estar hablando de sicario que tengamos que estar hablando de, de rastos, que tengamos que, cosas que nosotros veíamos a través de la televisión porque claro. nuestra idiosincrasia como chileno era... no nos daba más que para cogoteros no nos da más que para asaltar esa huella era para nosotros claro, no, no, Entonces, lo, no lo imaginamos nunca que claro. nos íbamos a empezar a llenar, que cuando veíamos a, a México vivirlo. cuando veíamos a, México, veíamos a esos lugares como Sinaloga esos carteles claro. tremendos que podrían algún día poder llegar acá porque la idiosincrasia del pueblo chino es diferente, pero parece que con esta también con todo el respeto que me merecen los migrantes pues les tengo mucho cariño pero usted sabe que la viña del señor hay de todo, eh, no nos ha favorecido mucho a nosotros como población eh, esto. Pero el tema de delincuencia es un tema que hay que tratarlo, creo que es importante que la justicia en Chile comience a actuar, y de verdad, porque así podríamos de alguna u otra manera minimizar el tema. Claro, es que ya eh, la gente no le tiene respeto, lo dado a los mismos, ¿cierto?, Como enrodaron la institución, entonces toda la gente, ah, que hay que callar, tal vez por cual, que se yo. Y como te decía antiguamente, lo que tuvieras de los sicarios y todo, era ficticio para nosotros, y ahora puerta lo estamos, como dijo Rafael, en carne viva, lo estamos viviendo. Claro, por eso, porque nosotros como pueblo podemos provocar un cambio, si los cambios claro. lo, hacen, lo hacen los pueblos, y somos sí. nosotros los dueños de casa, nosotros podemos hacer ese cambio y podemos hacer muchos cambios más, hoy día se nos vienen cambios en nuestra nueva constitución que vamos a tener y que estamos dando ejemplo porque otros países también lo quieren hacer, porque hay muchos que están vienen en, en, en sus constituciones, bien retro, retrogradados, así que es bueno actualizarse, estamos en el siglo 21 debemos de pensar diferente. Qué interesantes temas con Sergio, el gurú, el sensei de las plantas que esta noche nos va a regalar, como todos los miércoles, este lindo bolero de este gran autor ecuatoriano, como decía Sergio. Te damos las gracias, por Sergio, por llamarnos siempre, estar atento eh, a nuestro programa y ser parte de Un Guerrero Más. No, yo les doy la gracias a ustedes por eh, permitirme expresar eh, algunas de las cosas que yo siento o pienso, Y supuestamente se sí, iba a contactar un amigo mío, iba a escuchar la programación, se llama José Gómez Don Pepe, si es que nos está escuchando, un abrazo y un saludo para él. Ya, ya compadre, usted porque, siga... Ya, es, más, es más mentiroso que los políticos. Y <risa> lo otro, eh, pasó por la feria, Don y te mandaron saludos con la esposa. Ahora cambiaron el sábado por los miércoles. Ay, ay, ay. Porque ay, le ay. queda más cómodo. Y dice bueno. que todavía le debemos un cojín. <risa> ay, ya lo, lo, vamos, lo vamos a le vamos a mandar a hacer a la tejedora de, de Pedro Mesón. ¿Te acuerdas sí, de la tejedora? Sí. Lo que pasa es que esos cojines tenían historia porque lo, lo hacía mi suegra. Y ah, digo, lo hacía porque ya mi suegra está muy viejita, claro. entonces ya no puede ya. no puede hacerlo. No, no nos atrasemos. ¿tienes invitados para hoy? Sí, tenemos esperando un llamado desde el, de la Gran Comuna de Los Andes. Así ya. que y, oye, no no no de la población Los Andes. No. Pero, de los de la comuna de los anteses tú sí. no no ningunaguera bueno algún día lo vamos a llamar porque para que se comunique con nosotros para que conversemos le queremos ya que tú lo nombraste le queremos mandar un gran saludo al jorge Céspedes más conocido como el manguera y la meche porque hace unos días atrás cumplieron un año más de aniversario de matrimonio, una una linda pareja, ellos dos, les conozco a los dos de hace muchos años, y, y han llevado una linda familia, y, y hoy día están haciendo un trabajo hermosísimo, así que un saludo para la Meche y para el Jorge Céspedes el Manguera de mi parte que siempre me acuerdo de cuando dispararon la línea cruda con el escopeta <ríe> eso nos vamos a llamar un día para que nos cuentes esa anécdota ya, ya compañero nos vemos pues que esté muy bien cuídeseme el... mucho saludos al Seba también cuídate mucho que tiene que... que... gusto <ríe> y uh. <Ya>. <ríe> <ríe> bueno vamos a escuchar pobre payaso con Ju Julio Jaramillo de Ecuador El payaso que en las noches en el circo hace reír al mundo entero con tu mueca. Y nadie sabe que tu risa es una queja que arrancas triste de tu pobre corazón. Y nadie sabe de esa gente que te aplaude esa tragedia que tu alma desarroja y tu dolor se confunde en la tramo.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 Payasos, tu destino es iracundo y seguirá por este mundo el sendero del dolor. Payasos, sigue brindando tu risa que jamás una sonrisa recogerás por amor. Y así tu risa tus tristezas vas llorando Hasta que un día tu pesar y tu aflicción Doblen tu cuerpo ya cansado por los años Y se marchite tu angustiado corazón Pobre payaso exclamarán con honda pena Tu carcajada como un eco se nos queda Mientras tu alma rumbo al cielo cantando Los tiernos versos que no diste con amor Pallaso, tu destino es iracundo y seguirá por este mundo el sendero del dolor. Pallaso, sigue brindando tu risa que jamás una sonrisa recogerás por amor Bueno, ahí está como todos los miércoles nos regala un bolero esta vez. Puedo decirte Sergio que no nos salió bolero, no salió tango, pero es de es de Julio Jaramillo, este gran cantautor como tú lo dices. Eh ¿Qué le iba a decir, hoy? que fuera mentira, no creo, no. No es acostumbro de ese tipo de cosas, creo que Hay, hay, hay algunas cosas que del ser humano tenemos que ir, ir, ir eliminando esta sociedad y una de esas cosas es justamente eso, la mentira ya eh, otra de las cosas que que a veces la gente habla de las culturas ya, de las culturas andinas o de las culturas en general y que tienen cierta conmovisión a las cuales uno debiera de respetar, al menos no Quizás no, porque uno no es, no, es, no es, en este caso, no es aymara, pero uno debiera de mirar a esos pueblos con mucho respeto. Y una de las cosas que, de esos principios, es justamente eso, el no mentir, el no robar, el no ser flojo, al menos en la cultura andina. Vamos a... Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Como todos los, todos los miércoles, chiquillos, eh, hemos tratado, salvo el miércoles pasado que no pudimos enganchar a, a, a, a los chicos de Hacha Inti, pero eh, todas las semanas vamos a tener una agrupación, una agrupación donde se las vamos a presentar para que las conozcan, para que sepan de ellos, para que sepan de su trabajo además, y el trabajo musical que es la idea poder mostrar en el programa como todos los miércoles. En este caso tenemos a una gran agrupación, ellos son de este lugar tan hermoso cerca de la cordillera, más cerca de la cordillera, de está pasando frío nuestro amigo, le vamos a preguntar, ¿eh? ellos son de los Andes y la agrupación se llama Guaira Andino y esta noche está con nosotros yerco integrante, director, nos lo vamos a conocer. ¿Cómo está Yerko? Buenas noches. Hola Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo está la gente ahí en sus casas escuchando? Mucha un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, ahí conversar un ratito Oye, en eh, esta noche es muy, muy grato Yerko eh, conversar contigo desde tanta distancia. Tú estás en este momento en los en los Andes. Cuéntanos cómo está allá. Muy, ¿Mucha nieve ¿o, o no cayó por allá todavía? Sí, acá, bueno, en la cordillera más que nada Sí. Acá Los Andes cayó Alta Agüita, sí, Los Andes, San Felipe, en el Valle de la Concagua en general. Y eso le hace eh, mucha falta para allá. Sí, sí, sí, está bien está bien alejadita las nubes por estos lados. Así sí. que una bendición que haya caído Alta Agüita por acá, la cordillera es hermosa. Eh, amaneció hoy día la laguna de Inca también por allá, por el, en el paso fronterizo con, con Argentina, cerca de Mendoza, así que... ...hermoso ahí... ...en el sector del Hotel Portillo... yerco ...queremos... ...dejar un poco de música... ...para que nuestros auditores... ...conozcan esta gran agrupación... ...y después... ...conozcamos esta agrupación... ...a través de... ...de una conversación... ...para que nos vayas contando... ...cuánto tiempo tienen... ...eh... ...cómo ha sido el proceso de... ...de estos Guaira Andinos... ...vamos a escuchar uh -huh. un temita... ...que... ...hemos seleccionado... ...que... Okay. ...que lleva por título... Unuña Malku. Unuña Malku. Eso, con Morada de Cóndor. Mira qué hermoso. Unuña Malku con la gran agrupación de Los Andes, ya que esta noche la tenemos como invitado Guaira Andinos. Aguairas Andino, esta noche con nosotros. Yerco, al teléfono. Conozcamos a Aguairas Andino, Yerco. cuarto año lleva Aguairas Andino? Hello. Bueno, ahora... Sí, sí, aquí estoy. Que se escucha despacito. El, se escucha un poco bajo ahí. Eh. Eh, bueno, nosotros empezamos en el... En el 2014. Ahí... Ahí juntamos la gente. Tiramos una... ...unas ideas... ...y nació el guaira ahí... ...entre... ...entre amigos que ya... ...nos conocíamos de años... ...y todos teníamos... ...ya traíamos un recorrido ya... ...en distintas agrupaciones... ...así que... ...es una bonita experiencia... ...fue algo que... ...yo estuve viviendo en Arica... ...muchos años... ...y de ahí saqué unas cuantas ideas... ...conocí a estos músicos... Eh, ...así que... ...nada, Rico ahí nació el 2014... Hacemos un estilo bien variado en música Como se dice, hacemos de todo un poco Desde cumbia, morenada, toa eh, Así que, así y, y, este y me, es me, y, y me contabas tú que fuera el teléfono que son bien recurrentes de, de su comuna ¿Cómo, pues, perdón? Que son bien recurrentes de su comuna que, que, que le invitan a muchas actividades que se hacen por allá Acá, o sea, sí, cuando se, cuando se puede, porque igual acá hay, hay pocos eventos. Más ahora que está con este asunto de la pandemia, ha bajado mucho más. Así que, en todo caso, nosotros hemos tocado más afuera de, esta, de nuestra comuna que que acá en casa, digámoslo así. Eh, nos ha ido bien afuera, el, el grupo gusta mucho, tratamos de hacer un show bien, bien movido, digámoslo así. Así que eso, eso es lo que, lo que ¿quiénes, con comp grupo. ¿quiénes componen Guaira Andinos? bueno ¿Qué? nosotros somos un, un conjunto que somos seis integrantes ya eh, en los vientos está Víctor Orellana, quien es de la comuna de Yayay, acá cerquita de, de Los andes San Felipe, es el más nuevito eh, está Pablo gusto él es el, el bajista y hace el canto también él es de la comuna de Calle Larga está José Villegas que él el baterista está eh, Nicolás Insani que es de la comuna de Santa María Santa María ¿quién me falta? el Ah, el Edson, el Talo que él es de la comuna de Calle Larga también que él es el guitarrista Y yo, que soy de, de la ciudad de Los Andes, nacido en Los Andes, pero ahora vivimos en San Felipe, que soy el, el director del grupo. somos Ahí estamos los seis. Mira, Beto, como hemos podido conocer a músicos que, que están es, quizás muy escondidos de, de, de poder eh, darse a conocer. Y es la idea de Los Guerreros del Arcoíris, abrir estas puertas de comunicación para todos esos grupo porque en todas partes de Chile hay mucho talento que hay que descubrir. Eh, oye, eh, Jerko eh, Cuéntame, ¿cómo son esos ensayos? Eh, ¿Qué días se juntan? de Ya como no, nos diste las ubicaciones de cada miembro eh, a, Aparentemente tienen que viajar Tienen que juntarse en una casa Cuéntanos un poquito Eso que es muy interesante Cuando los auditores están escuchando Porque mucho detrás de, de, de estos músicos aperradores Que van a todas, a todos los... A todos los claro. Los bingo a todas partes donde lo invitan también ahí detrás de ellos hay seres humanos y hay familia Cuéntanos un poquito más de eso de, de, de, lo, de los entre de loes no los contestndon pues a retar como director pero no, eh, <risa> pero como sí, es que el estar. ambiente de los guaira cuénn claro, nosotros bueno eh, tratamos de acomodarnos igual que muchas agrupaciones a los tiempos de, por el asunto de los trabajos y más que nada eso, esos horarios, los de trabajo, y nos estamos juntando una vez a la semana, cuando se puede dos veces a la semana, ahí para allá empezar a retomar, eh, que tenemos unas salidas ahora dentro de este mes, así sí, que... Sí, pero, pero, ya... pero, pero nómbralas para que, si, si ya están concretadas, para que la gente sepa que, a qué lugares van a ir. Ah, nosotros vamos a estar en, bueno, el, el día 27, vamos a estar acá mismo en, en, en la zona, en Los Andes, van a hacer el, el asunto una, la, la FILAN, que le llaman acá, la feria Internacional de Los Andes, vamos a estar ahí el día 27, y el día 28 y 29 vamos a estar en Antofagasta, vamos a estar ahí en, haciendo uno una, unas actuaciones, Y de ahí hay unas que no están concretadas todavía, pero también son fuera de fuera acá del, del valle. Uh, hay unas para el norte y bueno, vamos a ver qué pasa con el sur también. Pero está bien movido, boticheo. Pues, Super movido, Estamos... imagínate este parto, pagasta. Seguramente va a ir al café de la de la Gordi. <ríe> <A tocar> ahí. Pero <ríe> <ríe> bueno, tengo que dar el nombre no más. Y <ríe> Marcelo lo van a dejar el tú. No, es que hay un café súper famoso, ahí ¿eh? llegan todo el yeah. mundo. En, es, en Antofagasta llega casi todo el mundo a ese café. Estillapu, eh, eh, yeah. Intillimani, grupos de ocupaciones grandes que van a Antofagasta llegan a ese lugar. Es un lugar yeah, muy yeah. mítico de Antofagasta con la con el tema andino. Con, yeah. ah, y, mira. Y, y también existe ya una radio y un programa que ya ahora está a otros niveles. Eh, que es Renacer Andino y aprovecho mandar un saludo a mi gran amigo el Ramón Olivares que, que lleva tanto tiempo como llevamos nosotros en el aire difundiendo toda la música de nuestra América Andina Ramón es? que está en, está en México, ¿no? Sí, él está en México, pero de repente sí. viene a Antofagasta, hace sus programas Sí, también de... tuvimos una entrevista con él y también eh, tiene nuestra música y, y, bueno, y le agradecemos y... también a, a Ramón que también Mantiene bueno. vida esta, este, este estilo de música Que a lo mejor no es, no es tan eh, eh, escuchada A lo mejor como las cumbia y cosas así Pero se hace con el, con el corazón este estilo de música Claro yo... más, Cuesta más levantar a veces Sí, pero es que en Chile El tema de la cultura Ha estado al debe de hace muchos gobiernos Esperando los ah, sí. cambios que se produzcan Para que la gente comience a... A, a reconocer y a respetar nuestra música porque porque claro. de historia musical tenemos mucho, tenemos a la Violeta, tenemos a Víctor que son embajadores, aunque ya no estén, siguen siendo embajadores del folclore en todo el mundo. Entonces, es como lógico también hacer un trabajo integral en el territorio, así que yo, nosotros le mandamos todo el newent a los Waira Andino por su trabajo, por por su entrega, por todo eso porque Eh, miren ustedes, bueno, están yendo a Antofagasta están yendo a este otro lugar hoy día, están con nosotros y estamos bien retirados porque les mandamos saludos desde la comuna de Puente Alto para para ustedes los amigos de los Andes, y me imagino que esta noche te deben estar escuchando eh, muchos amigos tuyos también pues. claro, si, sí, si, sí, ahí están en, así que si quieren mandar historia. un saludo como como, no, que, pero... como que sale una juntita y un pedacito de carne por ahí con los guaynas a <risa> ah, este fin de en semana Pero ah. bueno, está de más decir también que cualquier cosa que, que podamos servir en algún en, en algún en alguna actuación, en algo, cosa de que se comuniquen con nosotros a través de Facebook. Sí. Los invito también a la gente a que vayan a YouTube, en el mismo Facebook también hay música de nosotros tenemos en YouTube hay videos propios con temas propios del grupo. Oye, eso lo felicitamos eh. porque me contaba nuestro productor musical que ustedes tuvieron por harto tiempo haciendo cover, pero después tomaron la iniciativa de poder crear. Así que eso es sí. el doble mérito y le felicitamos aquí a Lo Guerrero porque la creación tiene un tiene un doble mérito, el poder hacer cosas propias. Así que felicitaciones. Sí, bueno, y, y fue un periodo medio complicado de pandemia que nos decidimos ya a, a hacer lo propio y, hemos, y hemos dado, le hemos dado harto a, lo, a nuestros temas, a nuestros videos. Y ahora ya luego, luego ya espero dentro de este mes, eh, se viene el cuarto video. Así que lo grabamos hace poquito, están en la parte de la edición ya, así que vamos, esperamos que quede un muy lindo trabajo y que a la gente le, le guste, así que invito a toda la gente que se meta al YouTube, al Facebook de los Guairas Andinos, Guairas eh, con w B y Guairas Andinos vientos andinos en quechua sí. así que eso los invito ahí a, igual cualquier cosita por acá estamos, pues en da, danos, danos, danos un, un, un un un correo, qué cosa mándanos para nosotros subirlo a nuestro Facebook y que la gente pueda contar con ustedes en algún momento de la vida por lo menos nosotros vamos a tratar en todo lo posible en este año, junto con mi compañero eh, realizar nuestro aniversario y ojalá que tengamos harto apoyo porque siempre lo tenemos acá en la comuna y poderlo traer que sería bonito poder tener una agrupación de, de, de otro de otro lugar de Santiago ojalá pues estaríamos ya nosotros ahí Estando las condiciones de ir, el tiempo y todo eso, que es algo importante. En, en octubre, esto. te harto tiempo todavía. Ah, queda harto todavía. Igual Yo, podemos arreglar ahí los horarios <risa> Nosotros celebramos con sol, no con frío. <risa> ah, ya. <risa> ya. A veces bueno con frío, porque hay que puro ponerse a bailar, ¿no? Claro, y el vino ya. navegado. También, ahí con naranjita. Yerko, ha sido un placer tenerte, conocerte, saber de ti saber de todos los chiquillos que nos nombraste, ¿ya? Y que aquí tienen un canal abierto, no solamente tú, sino si tiene a otros amigos, otras agrupaciones, agrupaciones mixtas, agrupaciones de laquitas, de tarqueros que quieran claro. dar a conocer su trabajo, Guerrola Arcoíris está aquí como canal para difundir Damos pues muchas gracias a ustedes por el espacio, a la gente que se da el tiempo ahí de, de, de escucharnos. De, de compartir agradecerles que mantengan vivo viva este programa y que justamente porque nos den el espacio para darnos a conocer somos un grupo que llevamos, llevamos relativamente pocos años nos ha costado harto por ser de provincia sabemos que en todos lados a veces hay problemas pero bueno estos son los espacios que se agradecen hay muchos espacios eh, para todos así que hay que Hay que seguir adelante, harta fuerza para ustedes también y nuevamente mi, a nombre de los Guairas Andinos nuestros agradecimientos por esto, por este contacto. Bueno, vamos a despedirte a esta gran invitación y, y muy cordial que hemos tenido esta noche junto a Guairas andino de los Andes. Eh, vamos a despedirlo con un, un temita de ustedes, pues, ya, que, ya pues, genial ya que tiene por nombre señor Sartén, Carnavales yerpa Eso. carnaval es cierto nos vamos a despedir, ojalá nos volvamos a encontrar y que la pacha le, no, nos vuelvan a, a reencontrar otra vez chiquillo y vuelvo a repetir el saludo para ustedes y las felicitaciones por el empuje y por la creación Hayaya, hermano, que les vaya muy bien y que el Buenas sol lo ilumine usted. siempre muchas gracias amigo. muchas gracias gracias ti. Hayaya. Hayaya vamos entonces a, a escuchar también. a Guaira Andino y este carnavales es Bueno, ahí está Guaira Andino de los Andes. Eh, bueno, así así como Guaira Andino vamos a ir buscando también grupos de provincias, sí, de verdad. Como lo decía ayer, para ellos es más difícil poder eh, establecer lazos con otros grupos desde de otros de distintos lugares. Este es un movimiento que hay que hacerlo crecer, de verdad, se los digo, porque es un movimiento que está creciendo grande en la danza, ¿ya?, los chiquillos de la danza creció montones. Así que le mandamos muchos saludos a todos los, los chiquillos que danzan, que están en diferentes eh, comparsas. También Laquitas, que han ido proliferando en distintos lugares. Hay varias agrupaciones de la quita Les mandamos un saludo también a todas esas fuerzas, que la fuerza del poder de acá, de, de la música andina, en el área metropolitana, que es un movimiento muy lindo y, y que hay que potenciarlo, ¿ya?, Por eso que les queremos hablar de, del tambo que se va a realizar en estos días. Voy a ir al tiro a buscarlo, a ver si lo encuentro. Eh, ¿Tú lo puedes encontrar ahí más rápido? Sí, eh, sí, sí, sí. Aquí lo tengo espera Ya. Para que nos comuniquemos con la gente y hablemos de esta gran agrupación que... Eh, tambo tambo Conacín. ...con la agrupación Chayar... Claro. ...cantati, raza nativa... ...y super andes... ...eso es... ...esto se presenta en Arena Recoleta... ...este domingo primero de mayo... ...a partir de las... 16 y hasta las 21 horas... ...ya... ...y la adhesión es de seis mil pesos... ...ya para que... ...lo tengamos en cuenta y podamos asistir a... ...a estos tambos... ...que delante antes estábamos conversación con Catari les da de conversar aún más todavía para poder ayudar a difundir estas cosas porque puede ser itinerante en diferentes lugares y podemos ir mostrando y, y haciendo crecer este movimiento que eh, después de la pandemia, no este movimiento, sino, no solo este, sino que muchos quedaron a la deriva. Entonces potenciarlo a través de nuestro programa también. Así que recordarles que este primero de mayo... Eh, se van a presentar raza nativa que ellos hacen creo que los que hacen los covers de los Jarka, ¿cierto? Sí. ¿Parece raza nativa? Bueno, entretenido. Me parece que ellos son. Sí. Y después está el grupo Sañar que lo tocamos la semana pasada. Sí, un muy buen grupo. Y bueno nuestro amigo de Cantati que estuvimos esperando la llamada de, de Dieguito que nos lo llamó, le tiramos la oreja y la banda de bronces andinos. Así que Eh, Super Andes Super Andes, que buena Mire, Este movimiento está creciendo Y nosotros estamos muy felices también De formar parte de este gran movimiento Que nosotros lo llevamos Hace muchos años en la piel Y en la sangre, lo que nos une Vamos a escuchar a una agrupación De acá, de Santiago Grandes músicos, nos sí. estuvimos acordando El otro día con mi compadre Lucho De mi esta profe. gran agrupación En trama, ya, con Chinchilla, Chinchilla. Oye, tremendo tema con Entrama esta noche, Chinchilla. Esta agrupación, le decía que me estuvimos acordándonos de ellos, le hicimos una vez un sonido con el Lucho Galvez en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Grandes músicos, grandes músicos. De verdad que, que Chile tiene para exportar, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ir a un recuerdo. Esta es una gran agrupación donde hubieron gratis amigos, ahora uno de ellos está con Naya me refiero a mi, a mi amigo Panchito ellos son los Araxaya ya donde también tuve el marco por ahí <ríe> tocando zampolla así que un cariño saludo esta noche también y recordando a estos grandes músicos andinos Araxaya quiero vivir junto a ti Thank <makes noise> you. La sombra al caminar yo aún junto a mí Te llevo en mi pensar Los momentos vividos Los sueños junto a ti Quiero soñar Y nunca despertar Quiero tenerte junto a mí Vivir la vida y morir ¡Naya, esta noche quiero vivir junto a ti! Oye, quiero volver a repetir el saludo a Banchito, ya que el otro día ahí viendo unos videos de los... de los... ¡Naya! ¿eh? Gran agrupación, ¿eh? Ahí está mi compadrito ahí tocando los vientos. Oye, eh... Estábamos aquí conversaciones con Sebastián como organizando el año de los guerreros, pues viendo como de qué manera vamos a, a trabajar a hacer cosas eh, queremos hacer muchas cosas que donde podamos eh, tener eh, música ya. Eh, pero sea que uno propone y la pacha dispone pero en eso estamos o para eso estamos oye quiero también pasar un, una visita Ya, eh, es como muy personal, muy personal, pero no deja de no ser menor y se trata de mi familia. Bueno, en mi familia tenemos una nieta, la primogénita nieta, eh, que se llama Antonia. Antonia Ardiaga. Y la Antonia que no sé si de estar feliz, si pues está ganando el colo que es más Colo-Colina. Bueno, pero la la Anto ni ni tiene una enfermedad muy complicada. Ya que para ella es como los hitos. En invierno tiene que invernal nomás porque no puede tomar frío entonces la familia especialmente sus papás la francesca y, y el pato eh, están haciendo todo lo posible por ayudar a su hija que pueda crecer y tener de mejor una calidad de vida mejor y bueno ya va a tener que viajar tengo entendido y van a hacer una actividad, ¿ya? Van a hacer una actividad que... Un, un bingo solidario. Un bingo solidario, exacto. Que, a ver, a ver, a si ¿sí? dónde lo tengo para que poder difundirlo. Aquí, aquí lo tengo yo. Mira. Ya. Igual lo vamos a subir a nuestro Facebook, ¿ya? Sí. Eh... El sábado 7 de mayo a las 6 de la tarde y la dirección es Clavero, número... 268 Sindicato Suplementero Eso es eh, Es un bingo eh, Que se está haciendo para eso Hay muy buenos premios además Y bueno, dar también las gracias A toda la gente de nuestra comuna Que ha apoyado a la familia En esta actividad A las autoridades también Que le han permitido poder eh, A mi hija hablar Es triste todo esto Porque Y para uno más triste en el caso que le toca a uno, ya yo como comunicador, me ha tocado decirlo muchas veces por por muchas personas. Y es triste porque significa la pobreza de la salud en Chile que tenemos, que para poder eh, ayudar a la enfermedad haya que recurrir a este tipo de, de actividades. Pero lamentablemente, y vuelvo a repetir como lo dije antes, este esperamos cambios tenemos esperanza de cambio y ojalá se concrete queremos tener una salud digna y una educación de, de calidad que es lo que este país se merece bueno entonces están tan en todos invitados los que puedan asistir y si no ahí comunicarse con la Anto, tiene un facebook antonia ya antonia ardíaca ya que ustedes la pueden ubicar ahí ha tenido harta ayuda en la parte de la difusión. Así que... Eh, y y, y dar las gracias al sindicato suplementero también, pues ya los canillitas, ya aportando siempre con su gran grano de arena. En la humildad que, que, que, que tienen las organizaciones que existen en Puente Alto, está también la, el ser solidario. ya Así que... Eh, eh, en esta semana que para los amigos melchorinos ya que estamos hablando de, de actividades culturales en nuestra comuna eh, recordar a, a, a nuestro amigo eh, Marín Jorgito Marín que ya no está con nosotros y que fue un gran gestor de del centro Melchor Mutual Melchor Concha y Toro, que han hecho un montón de actividades y estando él con vida se hicieron una cantidad de actividades culturales Eh, en el recinto que ellos tienen así que eh, también un saludo para ellos esta noche, son las organizaciones vivas de nuestra comuna que tienen muchos años como son el sindicato suplementero y el sindicato y el centro de Melchor y, Toro, y el sindicato de las ferias libres también ya porque es un sindicato que tiene mucha historia en nuestra comuna le vamos a dedicar un tema a todas estas organizaciones que todavía siguen vivas Marc Camaru con Boquita de Fuego. Están los Marcamaru de Arica, ¿ya? Aquí hacíamos recuerdo con, con, con Sebastián, acerca del micrófono que conversamos un poquito de, de esta gran agrupación do, donde eh, tengo la oportunidad yo, al menos, de conocer a uno de sus integrantes y fue genial conocerlo, fue una, una anécdota muy bonita que me gustaría contártela, vos, Sebastián grandes músicos también más no, la anécdota que tuve con uno de sus integrantes con el director con Fernando Villablanca si sí, un gran músico si, sí, lo conocí en Iquique y teníamos una presentación con la agrupación Guamari y con el con el Claudio Araya el, el, el, el Jote como más conocido lo, lo fuimos a buscar pues para que nos acompañara Y yo quedé sorprendido cuando él llegó al ensayo tomó los instrumentos y empezó a tocar los temas del guamari así como si como si como si hubiese sido siempre sí. del guammar o sea quedé sorprendido de la calidad de músico y también lo conocí como una calidad de persona creo que eh, una gran un gran personaje de Parte la música de, andina. A, de altiplano también una, también otra de las grandes bandas chilenas sí, de música andina y sí. que además también la, la tocamos por acá por por el programa obviamente, así que les mandamos saludos ahora también uno de sus integrantes Hay un Ma temita por ahí programado, creo, Ma sí. Que Ma ¿cuál? Marino Núñez. Marino Núñez, claro, Claro. luthier también y claro, él también ellos también han influenciado en la construcción de la música andina acá en Santiago, porque ellos constantemente viajan y son son parte de, de la artesanía y de la lutería que se hace acá en Santiago. ¿Cachai? Con, con los lutieres no sé, porque están ahí en, en Bellavista o no sé si ahora estarán ahí en la Feria Artesano de Pío no uno de los lutieres de ahí, el Alejandro Reyes. Eh, antiguamente se hacían, no sé, encuentros de música andina, de soplido andino y siempre estaban ellos presentes, el marino, también el... El, ¿cómo se llama?, el Marcelo Canales, del grupo Il Pacamani, también constructor de, de instrumentos andinos. Y, eh, bueno, son son parte, yo creo, de, de esto, de este movimiento de esta extensión que tenemos nosotros, claro, de levantar un movimiento que es cultural, que no tan solo es musical, porque está ligado a una historia también, de la cual todos somos parte, y tenemos que tener presente en el día a día o sea, no, no podemos olvidarnos de eso eso es lo que nos va a llevar a ser realmente personas íntegras, ¿cachai? personas con valores, personas que que no piensan en el entorno como algo desechable, sino como algo que, que tiene que perdurar para los que vienen porque nosotros va <risa> tú ya soy abuelo yo todavía no soy abuelo, pero algún día voy a ser abuelo y... Eh, a lo me encantaría que mi hijo tuviera hijo y su hijo también tuvieran hijos y que ellos conocieran las bellezas de esta tierra de, de, de toda la naturaleza que es algo difícil de comprender porque siempre estamos aquí cachai pero claro lejos de esto de esta de esta cotidianidad que conocemos ahí hay, hay mucha belleza en la naturaleza tú la conocí porque está ahí siempre ligado al, a las montañas caché a un entorno natural que, que es mucho más puro, tiene más oxígeno, y eso es lo que no, nosotros necesitamos en el fondo. Bueno, lo, lo hemos ido desplayando en, sí. el, en el tema, pero sin duda eh, creo que una cosa lleva a la otra, ¿cierto? Palabras, sacan palabras, como en el programa también, ¿eh? ¿cierto? Porque realmente eh, eh, conocer a grandes músicos, en torno también detrás de eso hay una cultura, hay un, hay un, un, un movimiento cultural que... Que muchas veces se ha sentido alicaído pero se después se ha potenciado y se ha hecho grande ya eh, ahí podemos nacer que por ejemplo las vivencias de la gran agrupación y en sus comienzos cierto a los a, a los los lo, al grupo eh, cuyaguara ya de aquellos tiempos de, de este nuevo movimiento musical andino que que después tuvo como caído tiempo de dictadura, donde un charango era reconocido como una matralladora, donde una quena podía ser eh, comparada con un fusil. Realmente eh, tengo anécdotas muy tristes de eso, eh, de instrumentos que se perdieron a causa de, de estupideces mentales, porque qué puede hacer la música frente a un lenguaje político, creo que... No, la música es mucho más que eso y, y sobre todo la música andina que pertenece a culturas así que bueno pero de eso se trata nuestro programa difundir, eh, conocer impregnarse lo que es la naturaleza el canto de las aves qué hermoso despertar en la mañana y poder decir qué rico poder respirar, poder escuchar el trinar de los pájaros el sentir de la gotera de, de, de la lluvia anoche era mágico no bueno lo vamos a acompañar con música, con una canción de esta gran agrupación, estábamos nombrándolos por ahí, a la gran agrupación yapu ya con una canción para un grande también, que pensó que la única forma de poder igualar a su país era a través de la paz. Vamos a escuchar a Iyapu con Mandé Mandela. noche con la gran agrupación y oye hoy ha hecho varias to tocatas este último tiempo ¿eh? la ido muy bien a estos chiquillos de los y ¿Mm? y ahí recordábamos a integrantes del illapo que estaban en el, justamente en la carátula de ese de, de esa producción cómo se llama la, la producción esa vuelvo vuelvo amor vuelvo vida vuelvo amor, vuelvo vida y ahí se encontraban eh, bueno, Andrés Márquez y Roberto Márquez y Carlos Elgueta y bueno esto que la semana pasada uno de los grupos le rindió homenaje al gran Eric Maloenda y Juanito Flores que también tocaba en ese tiempo, en los Illapu eh, oh, que... que al micrófono. Po. No te decía que también vino, participó con nosotros sí, porque, Juanito Flores. Sí, porque claro, cuando ahora que tiene la agrupación con su grupo, Naya, Naya, y lo vamos a invitar de nuevo para que esté con nosotros sí, Juanito. Un es un exponente. gran músico y un gran respetuoso de nuestra cultura, así que sí, por supuesto, lo vamos a invitar a que venga de nuevo junto junto a algún integrante de de Naya. Y el gran Ahí lo acordábamos de Raulito Acevedo, Raúl mi gran amigo. Años. Puente Altino, de todo muy de Lomo, el Raúl Acevedo, que yo lo conocí cuando yo tenía como siete años. Conocí al Raúl Acevedo. ¿En serio? Lo conocí música? allá en la Pedro Aguirre Certa. Era mi vecino y tocaba guitarra y tocaba esos temas como bien rockeros, como... De Rolling Stone, claro. Satisfaction. Y tenía una guitarra, me acuerdo, que el mismo arregló con unas perillas. Y yo la tocaba porque ahí como que sonaba súper acústica. Era bonito tocarla, pero eran de cuerdas metálicas. Me salía hasta el pozo en los dedos. Era, eran alambres. Eran como alambres, sí, súper prehistórica. Y quién diría que después con el tiempo el Raúl Acevedo... Iba a formar parte de la agrupación y iba a volver desde sí. el exilio y, y en este gran disco que tiene claro, muy claro y otros plana. más sí. donde él tuvo mucha participación llegó a ser hasta el productor de yapu gran amigo de roberto gran amigo también de, de, de José miguel márquez eh, la verdad que es un orgullo para puente alto tener eh, eh, un músico de esa magnitud como es Raúl Acevedo que ahora está radicado en méxico y y que todavía sigue con las producciones musicales por ella, así que un saludo muy lindo para sí. nuestro gran hermano de acá, Puente Altino Buena elección del tema entonces Exacto, bueno, pero ahora hay elegido Sigamos. una solista, una gran mujer, una grande un, una gran voz un gran compromiso social un gran compromiso con su gente de, de nacionalidad argentina pero yo creo que Tucumán. Con un pensamiento muy bolivariano, creo que la Chola Sosa es de todos nosotros. Y esta noche con una canción muy hermosa que le pertenece a Víctor Heredia, Razón de Vivir. óyeme y ya que tú la programaste Sebastián, y yo esto que la quiero dedicar a, a mi prima, que está radicada en Osorno, Uh, hace un tiempo hace un tiempo atrás eh, se fue para allá la de Eugenia Casanueva y que a su madre Miriam Nancy le encantaba, así que para un recuerdo para la tía Nancy con esta canción tan hermosa que se llama Razón de vivir.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 so no cuesta nada para combinar para estar con vos para descubrir y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos hermosa versión esta noche con la chola Sosa, Mercedes Sosa Razón de Vivir qué hermosa canción también ¿eh? bueno, vamos avanzando en el tiempo, nos queda re poco tiempo, entonces vamos a tratar de tirar toda nuestra carne a la parrilla, como diría por ahí un asador, los temitas estos temitas, así que vamos a ir con la gran agrupación boliviana, Aguatiñas y el no, tema Aguatiñas. Guara Aguatiña con Guara ya y no vamos a perder mucho tiempo en conversar nos vamos a ir directamente a la música para poder terminar nuestra pauta que traíamos musicales para hoy día así que vamos directamente a la música de un viaje en Aeroperú jaja vamos a, al Perú a buscar a Canto Sur solo para ti Piso Canto Sur, solo para ti. Oye ya, de verdad que nos queda nada de, de tiempo. Se nos, se nos pasó, quedan cinco minutos. Vamos a... Vamos a dar igual estos otros temas. Tenemos mamá. que terminar la barrilla hoy día. Dale, no podemos mamá. quedar mal con nuestros auditores. Así que vamos directamente a, un gran, a una gran comparsa creo que una de las primeras en llegar aquí a la región metropolitana junto con el TICO y Compañía Limitada, le mandamos un saludo sí. a todos los chiquillos de Mancazaya esta noche Pueblo Joven escuchando a Mancazalla pueblo joven también grato recuerdo con, con Mancazalla eh, eh, como se llama grandes recuerdos en el Conacín en estas partes con Mancazalla en el Cariola me acuerdo esas noches de, de Radio Umbral y ahí tocando ahí el José Pebe Riquelme el Tico Y tantos otros que vi, tanto amigo el Luchito, todos los que han pasado por Man Casaya, han sido una cantidad enorme de músicos, eh, integrantes de esta gran banda. Vamos a otra gran banda, antes lo habíamos conversado, habíamos hablado de, de Fernando Villablanca, pero ahora vamos a hablar de nuestro amigo Mauricio Vicencio. Ellos compusieron la agrupación Altiplano. Excelente. ¿Cierto? Sí. Este no tema te... Vicente, me lo pidió en hermano mío, el Gabriel, que tú también conoces, ¿Sí? que ha ido a tu casa, que bueno fue uno de los primeros en mostrarme esta música y estos instrumentos, porque él es músico, ¿cachai? se desenvuelve en distintos escenarios, donde tenga que tocar, toca, así que es bacán. Y este tema lo pidió él, ya, así pues bueno, que es bacán. Para Gabriel entonces, de Altiplano, Galeras. plano galeras y ahora sigue sí ya nos estamos despidiendo del, del programa eh, deseándoles que tengan una bonita fin de semana eh, mucha gente lo más probable es que suba al cajón del maipo como siempre les pedimos que tengan mucho cuidado y por sobre todas las cosas el tema de la basura chi Volvemos a repetir, creo que eso es muy recurrente cuando la gente sube, eh, hace cosas en la nieve pensando que que la nieve nunca se va a derretir, pues si esa nieve va a estar un rato no va y de ahí va a quedar la basura, así que lleven una bolsita, no cuesta nada y se traen su basura a, a Puente Alto o a donde vivan ustedes porque de allá no pertenece, piensen que allá hay una fauna que podemos hacer desaparecer sin darnos cuenta, ¿ya? ¿Ya? Podemos contaminar a esa fauna tan hermosa que tenemos en nuestro cajón del Maipo, que es un pequeño pulmón de vida que está quedando por el área metropolitana. Así que cuídense mucho. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Si Dios, Geneshen, La Pachamama, Pacha, Tata Inti, Mama Paxi y todos los tutelares nos guían. Estaremos con ustedes, como siempre, para recorrer el mundo de América Andina y su música. Nos volvemos a encontrar y nos vamos con el gran maestro Osvaldo Torres y este paloma con la ayuda de la agrupación Guara de los hermanos Araya. Nos vamos. Hayaya, hayaya, hayaya. hayaya. Mit qui anoche volo y volo Volo i volo Volo tan alto que la noche non la descubrió Palomita qui anoche volo y volo Volo i volo Volo tan alto que la noche non la descubrió Estas palomas de las que yo hablo Son las que habitaron los Andes Allá cuando corría presuroso De pueblo en pueblo un chasqui Mensajereando mandatos del Inca Del padre bueno O ha de ser de esas palomas Que cuando ha faltado el llamito Ha ido a parar derechita Una ollita llenita de papa y quinoa Palomita que anoche voló Voló y voló no la descubrió, palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló, voló tan alto que la noche no la descubrió. Esta paloma traía un mensaje de un cholo que por el olor matinal de los andes y la belleza de los bofedales, había de quedarse pastoreando hasta el año que si viene en solidades. Le decía a la paisana que pa' carnaval, cuando bajaran los arrieros habría de mandarle lana, charqui, quinua Y pa'l suegrito, pa' quien no se enoje tanta espera, le había mandado dos tarros de pusitunga, alcohol de la puna que le llaman. Contenta, la paisana le había puesto respuesta al tiro en la pata la paloma ésta echose a volar y con sus pequeños ojos contemplaba el paisaje hermoso de tanta luz. De repente, desde unas cuevas, unas vizcachas araxayas le gritaban, ¡Bajate, palomita, pues, que el carnaval está que arde y solo falta tu presencia para que reviente la dicha! indiferente seguía la paloma su vuelo de amor con el mensaje en la pata de repente un hermoso majestuoso cóndor le había dicho con voz ronca y medio prepotente serviste este trago de alcohol palomita tiritando la publicita empinó el ala y borracha de piquero se había tirado al carnaval ahí pues paisano revolcándose en el pollerío de las paisanas y mezclada con los músicos del pueblo había bailado huainos, taquiraris, cholitas, huachayas, pasacalles a los tres días se había despertado borracha la angustia la abrumaba de tanto bailar en carnavales Ese mensaje de amor tan querido, en la pata ya no estaba. Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló. Mató un cholo de amor, porque el mensaje no llevó. Palomita que anoche voló, voló y mató, mató y voló. un llud de amor perquè el missatge no va arribar perquè el missatge no va arribar el missatge